Como bien sabrás, comentarte que Euskal Música también lo puedes volver a escuchar el fin de semana. Tanto el sábado como el domingo, la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. en El mismo día de 100.8 de Berriozar y Ratia, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y en cuanto concluye el programa el jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos a las páginas que tenemos en Twitter y en Facebook.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 Todo ello en twitter.com barra euskalmusica.fm y en facebook.com barra euskalmusica.berriozari.ratia. Las páginas que tiene Euskal Musica en las redes sociales. Hoy el programa viene cargadito de buena música, viene cargadito de temas y de grupos importantes. Como es el caso de Chiroca con su quinto larga duración, Murus Vera. Un álbum totalmente autoproducido y además grabado en el local de ensayo de la formación de Nafarroa Punto Crítico. También escucharemos lo nuevo de The Wilded Brigade, ese álbum Dinamita 5, conmemorando el quinto aniversario de la banda de Nafarroa. Y también, como no, sonará Berry charraca Boca Nada o Rafa Rueda con su nuevo larga duración Iri Cristal Y la última parte del programa... La dedicaremos a hablar del disco que están preparando Lizarra... ...sobre el tributo a Flitter Europa Huele a Muerto... ...donde los beneficios irán a ayudar a inmigrantes en Melilla. Chomin de Malas Purgas y promotor... ...Chus de Malapécora y Unai de Bidebacarra... ...una entrevista que realizaron nuestros compañeros de Usk y Ratia... ...y que hoy, aquí, la podrás escuchar en el programa de Uskal Música... ...en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM... Este es el contenido para el día de hoy, jueves 10 de mayo en directo, sábado 12, domingo 13 de mayo en Redinfusión en Euskal Música, jueves, sábado y domingo de 6 a 7 y media de la tarde en el 100.8 de FM, hora y media, repasando para ti todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales.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 contundente musicalmente... ...y el más rockero... ...Burus Vera... ...quinto trabajo discográfico para Siroca... ...como te comentaba anteriormente... ...disco autoeditado por ellos mismos... ...el álbum... ...lo dicho... ...Burus Vera... ...del te los temas... ...Es dira Aldú... ...y Talca con Siroca... ...con su nuevo trabajo discográfico... ...quinto trabajo de estudio... ...comenzamos... ...una nueva edición... ...del programa... ...Euskal Música...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 ...de este nuevo Larga Duración a ...te extraemos dos de los temas... ...la rutina y Back Control... autoproducido por ellos mismos, grabados encima en su local de ensayo y que se pueden descargar gratuitamente desde la página .critico.tk Es el nuevo disco de esta banda de Nafarroa, .critico. Los temas que hemos escuchado, la rutina y bajo control de su álbum Anormalías. Y ahora nos vamos...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 todos en Nuestro pecho Bombeando descontrol Es todo lo que tenemos Somos más que piel y hueso Polvo regalo Por el exceso Te con todo Piratas de nuestro tiempo Gargantas quebradas Por los mejores momentos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 el año pasado, en 2017, regresaban con nuevo disco de estudio, InfraSonguac, producido por Willer Stamson y Jackson Livermore. Con él nos vamos a quedar, con ese álbum titulado InfraSonguac, y de él extraemos los temas Catedral bat y Suri. Guitarra asindu, taikusi kanturik laduen, hor non baite escutua. Behatzak biurritu, ean hor baite kastua duen. Acorde minor en va. Dame zure manake, sude faltaiza. Estamos a sonando dos de los temas incluidos en el nuevo Larga duración de la formación de Lecumberri Berry Charrac, el álbum Infra Sonuac, Los temas Catedral Bat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 Dejando muy buenas sensaciones Tras darle carpetazos encierran en el local Para preparar su segundo disco Trabajo que ve la luz ...en primavera del 2011 bajo el título Agua y Barro... ...y en 2013 lo hace el Sino de la Herida... ...ando ambos discos les lleva a protagonizar Sendor surs ...e incluso a formar parte del Festival Viña rock Marzo del 2017 es testigo de la publicación de su cuarto trabajo de estudio... ...Libres, grabado y mezclado por Colibrí Díaz... ...en los estudios R5 de la localidad de Nafarroa de Oricain. Libres, el álbum, ellos, boca nada, ...los temas de Raíz y Más Animal... de mi marciano Y de la formación de Berriozar, Bocanada de la caña y la fuerza de su nueva larga duración Libres, nos vamos con algo más tranquilito nos vamos con el nuevo trabajo discográfico de Rafa Rueda que tiene calidad en sus composiciones y arreglos. También letras escritas por Arcaich Cano, Hilaire Bilbao Gotzon Baranderán, Unai Iturriaga Miquel Amuriza y Arcaich Estibállez Asimismo, podemos disfrutar con sonidos innovadores gracias a la producción del disco, ya que el miembro de WASH, John Aguirre Zabalaga, se ha encargado de añadir toques eléctricos baila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 con el cantautor Mikel Urdangarín el escritor Kimen Uribe Low Toppet, John M. Beitia lo cual ha contribuido a consolidar su prestigio. Nos quedamos con el nuevo álbum en solitario para Rafa Rueda, el álbum Iri, Cristal Escoa y del texto los temas Naikari y Orovich Iri Akawa Parniku auksta zinaren minasari osatu nahi ez dute miakari en beste iot zain beste bizit eraset kitzarrak borra benari osatu nahi ez dute eriari Hogeita hama zazpiko Maiatzaren amarrean Zazpies nebe izebiltzan Arata honan larrean Gortako lanan Hamaitu parri kontu kontari sinete jarri urte su kalde zareal iduzemetzo labiala ba ondoren gure Hamamaklara Lapikuaren aurrean Zazpi gizon txartu ziren Zazpi arma eskuetan Esan eze zintuztela Sarri ikusten mezetan Etseko kahoi Guztiak gusten Quiero ver Egin sintuste Ne karrestau dutetan Naiz Gura kontatu hesta ez da inoiz Eze zabatu Hamamaret Gau ezer amantzintuzten Gau eza ikikiekandido Kamionetaz arrobaten Bultzak azitiozten igo etxe darre zoztu naiz igutena etzen bueltatu berriro naiz daazten zen du gure amamat ya king do segni che manzi sunt irò amba mari ju anauretì dira vede has canit asko kostata da hortekin agertu zara zei lagunekin mugitu oste alurrat mina ez dai, Eze sabatu Naiztabi hotzik Ezin el kartu El kartu tira ez urrak Miña ez da inoiz Eze sabatu iztabi otzik ez inel Pues ahí estaba sonando la música más tranquilita de Rafa Rueda con su nuevo larga duración Iri Cristal Squad, los temas Naikari y Oroich. Y ahora vamos a hablar del disco que están preparando en Lizarra sobre el tributo a Flitter, Europa huela muerto y donde los beneficios irán a ayudar a inmigrantes en Melilla. Chomin de Malas Pulgas y promotor del disco, Chus de Mala Pécora y Unai de Videkvacarra estuvieron con nuestros compañeros de Guskirratia, para hablarnos de este disco, Tributo a Flitter, que saldrá en diciembre de este año 2018. Sí, sí, son los Twitter, uno de sus grandes cañonazos, ese más volumen, eh, de los Twitter que pues podemos contar que ya son casi una, o sin casi una institución en Lizarra, y yo creo que en el rock de Nafarroa. Vuelven a ser de actualidad, aparte de porque ya hace tiempo que siguen en la carretera, porque no hace tampoco mucho tiempo que se ha conocido una iniciativa que llega desde la ciudad de Lega, que es eh, Europa Huele a Muerto, un tributo a los Flitter, una iniciativa de la bueno asociación, podríamos decir, Malas Pulgas, eh, con un fin benéfico y que va a recoger a un montón de bandas pues versioneando a los Flitter. Tenemos aquí en los estudios a... Chomín, de Malas Pulgas, promotor de toda esta iniciativa, Egunon eh, eh, Chomín. Opa, Egunon. Y están también con nosotros dos de las bandas participantes, eh, Chus de la Mala Pécora, Egunon. Eh, Hola, buenos días. Y también Unai de Videbacarra, Egunon. Eh, Opa, y... Oye, pues quizás, eh, Chomín, lo primero que eh, nos puedes comentar es un poco qué es Malas Pulgas y cómo surge esta idea. Sí, bueno, pues Malas Pulgas somos eh, un grupillo de colegas de Lizarra, mayormente que nos dio el año pasado pues por montar una asociación le dimos forma de asociación algo había que alguna forma había que darle pues es una asociación cultural sinónimo de lucro con un poco la idea de, de apoyar a las bandas de Lizarra de promover un poco la cultura sobre todo musical en Lizarra Aldea y fuera también eh, en el momento que te pones a hacer cosas Pues artistas de fuera al pueblo, sales fuera a llevar a los de Lizarra por ahí, a dar un volquio y ahí estamos. Ajá. ¿Y como sale toda esta idea de Flitter? Que por otro lado eh, casi era algo cantado, ¿no? Pues sí, eh, sucedió de manera espontánea. El año pasado a finales pues estaba yo justo en casa escuchando el primer disco de Flitter y con el álbum Entre las Manos. Y casualmente me fijé en el año de la publicación del disco, que era el 92. Ajá. Entonces hice la cuenta rápida mental, era 2017 finales, pues me salían 25 años del primer disco, ¿no? Y con eso que está tan de moda lo de, ah, el 20 aniversario, el no sé cuál, pues se me ocurrió enseguida hacer algo. algo Al principio la idea era igual un concierto, pero, pero enseguida vino esa otra idea más potente, que era la de hacerles un, un merecido homenaje desde nuestro punto de vista... A, pues a la banda de lizarra que, que más ha trascendido ¿no? de desde que, que se hace rock and roll y, por estas tierras y tal entonces bueno eh, lo primero que fuimos a Javi Zurbano el, el fundador de Flitter a comentarle la idea bueno, se quedó flipado me dijo, Chomín, eh. me dijo textualmente Chomín, tú estás loco pero bendita tu locura es lo que te da <risa> <risa> la gana así que <risa> Así que con eso le dije, no me digas más. A las tres semanas ya le estaba diciendo, Javi, la que tenemos a estos, a los otros. Bueno, que realmente ha habido una respuesta muy buena de, de las bandas que empezamos a invitar. Teníamos la idea de hacer un disco, un disco normal. Y entonces mi, mi plan mental era, bueno, tú invita, no sé, si quieres 13 canciones en tu disco, 12 o 13, con eso sacas un disco, pues invita a 35, porque te van a decir un montón que no. Pues no, resultó que que le, los grupos han tenido pues una acogida muy buena la idea no solo eso, sino que es que se vuelcan totalmente, quien tiene estudio propio, se graba la canción nos la regalan, na, eh, nadie pide nada a cambio y, y las bandas están entusiasmadas la verdad, y hemos invitado a bandas contemporáneas de Flitter eh, y bandas noveles y todo lo que hay entre medio bandas de Lizarra, bandas de Iruña, bandas de toda Euskalderría incluso de fuera también y Pues la respuesta ha sido tan abrumadora y tan positiva que va a ser un disco doble por lo menos porque Ajá. tenemos un montón Vamos a ir poco a poco hablando de este proyecto porque hay sí. muchas cosas de las que hablar, pero vamos a ir también hablando también como no de los flitters, ¿no? Me imagino que para alguien de este ya, ¿no? Eh... Versi hacer una versión de un grupo como los Flitter, pues tiene que ser entre un honor y entre cierta responsabilidad no sé, como cogisteis la, la idea, no sé, chus eh, me encanta que me hagas esa pregunta <risa> <risa> eh, pues además nosotros casualmente la mala pecora tocamos eh, na parmex entonces hemos pasado una, una canción de los Flitter que es rock, el primer disco La hemos pasado a, a mexicana y, y esto este hombre estaba temblando porque decía, ¿qué canción me mandará? Correcto. ¿Qué canción mandará? Miedo me daba. Y, y no sé, parece que les gusta, no sé, se conforman con poco. No, hay que decir que han, se han currado una versión de puta de la mala pécora, y me han sorprendido gratamente. Eh, ¿les, adjud ¿Les adjudicas tú el tema de las bandas o les das la posibilidad de elegirlo? Eh, en el caso de ellos, por ejemplo, ya tenían, justo les... Les ofrecí la canción y me dijeron, joder, si estábamos preparando una versión para el disco próximo, entonces ya ellos ya la... Pues, ¿cuál era tal? Ya adjudicada. Sí, la hemos tocado en directo y todo. Alguna y... vez, si es que batería de flitter, Carlitos suele tocar con nosotros alguna vez también la batería. Uh -huh. Entonces ya, no pues eso. Estaba fácil. Estaba fácil la cosa, sí. Y ha habido de todo, en ese proceso ha habido algunas bandas a las que yo tenía mi sugerencia personal particular y otras a las que han elegido libremente siempre y cuando estuviese libre. no sé, ¿Se puede comentar cuál os ha tocado hacer? O... No sé lo que diga el jefe. El, que dice el, el, jefe, el jefe que dice... Que de que momento no, se de ha desvelado no. la vale, canción vale. de La Mala Pécora. Pero bueno, sí que se puede comentar cómo ha sido el proceso de llevar de al Naparmis al napar <ríe> de... algo de los flitters, ¿no? Que tiene que estar tan curioso. Pues, sí, sí. Eh. Yo, cuando lo oyes al principio te suena súper raro <risa> Pero no sé Es que, bueno Al final hemos cambiado la música Porque si no, no, no nos da uh -huh. de, de alguna manera, en cierta manera Me imagino que para vosotros no Las canciones de los flitters serán casi ya himnos ¿No? En Lizarra. siempre claro es, eh. Son nuestros padres <risa> Entonces tampoco De una manera natural saldrá todo qué? Eh, Sí, claro al final es haber metido unas notas las notas típicas de la mexicana y la letra una misma letra y un estribillo así bailongo y a la gente va, le gusta va. también está con nosotros Unai de Vido Bacarra que también nos comentabas que también estuviste en alguna de las formaciones de Flitter ¿no? sí pues estuve hasta enero de este año los últimos cuatro años de Flitter y pues hostia un puntazo tío, ¿no? Justo salir, que además el, el concierto mío de despedida lo organizó a Las Pulgas, que ya somos una familia y todos grupos de Lixarra con Las Pulgas, tal eh, y, y joder, justo ahora salir y tener que hacer una versión de Flitter, además no de, uno de eh, del segundo disco, eh, además va a colaborar con mí de Bacarra con nosotros Iñaki el primer cantante pues es un puntazo uh -huh. y todavía no lo hemos hecho porque somos unos putos vagos, <risa> pero tenemos alguna idea súper guapa eh, Desvela una gran bomba, ¿no? porque o sea, Iñaki de la primera formación lo recuperáis para, para que colabore con vosotros, dices. Exacto sí uh -huh. Igual Iñaki... la he liado un poco Chomil No, no, no, no, no. <risa> eh, Mientras no digas la canción que todavía está ahí vale, vale. Pero bueno, ya nos das algo sí. aquí una buena noticia <risa> <Sí. risa> Iñaki va a participar en varios temas más. Uh -huh. Y de momento se puede decir que va a participar con Vide Bacarra y con Leon Heath de Guipúzcoa, que hacen un metal hardcore extremo así muy guay, y en alguna más. A este disco dices que, en concreto, pues el proyecto solidario que vais a apoyar, que apoyar va en, en torno a Melilla, ¿no? Prodey sí. Melilla. Sí, eh, bueno, la historia de cómo llegamos a Melilla es pues, porque nosotros teníamos esa inquietud de, de aprovechar este altavoz que supone el, el proyecto musical para decir ese par de cosas que, que nos removían, pero claro, tampoco... Eh, justo con el tema este de, de los sirios o de la inmigración y tal, pues nosotros en particular, personalmente, no sabíamos muy bien dónde acudir ¿no? a, a prestar ese, ese apoyo entonces, eh, fuimos a los más cercanos que tenemos, que son Lizarra Ciudad de Acogida eh, un colectivo pues que lleva desde 2014 trabajando también con, con esta historia en concreto Y les pedimos simplemente consejo pues eh, y, y colaboración también, que se apuntaron, les encantó el proyecto y, y ya se han apuntado a colaborar con nosotros en el desarrollo del mismo y, y entonces les pedimos bueno eh, que nos indicaran a ver dónde ellos pensaban que podía estar mejor que, que pre prestásemos nuestro apoyo concreto a una localización concreta, ¿no? Y nos hablaron de Melilla, que ya llevan un año ellos ayudándoles y tal y parecía enseguida pues es pues, un sitio muy interesante donde donde estar y también el más cercano que tenemos es la frontera sur también es verdad que que hoy en día le hablas a alguien de, del mediterráneo de grecia de turquía de los sirios y quieras o no está todo tan eh, mediatizado y tan hay muchas muchas capas de entremedio ¿no? entre el ciudadano y lo que verdaderamente esté ocurriendo donde sea que parece que cuesta un poco más eh, llegar a la gente y comprenderlo, pero a cualquiera le hablas de Melilla, de las vallas de Melilla, esa es perfectamente de qué, de qué estamos hablando. Vamos a hablar también pues de la parte alegre que es eh, el como no, el tributo a Fritter, ¿no? <cười> eh, De alguna manera, los Flitter pusieron a Lizarra en el mapa del rock and roll en Euskal Herria, sí. creo yo. Yo eh, siempre suelo contar batallitas de la abuela de eh, Lizarra ha visto grandes conciertos. Uno de ellos fue la mítica Sale Oasis Desaparecida, allá por los 80. Sí. Y allá vimos a los Rip y la Polla. Y, al, oh, yeah. y a los Kakasarra. Grupo de Lizarra que no sé si del que habéis oído hablar. Kakasarra, y sí, y sí. creo que habría algún componente de Flitter. No sé si Carlos lo batería. Oscar, tocaba, Oscar, Oscar escardia en jugaba sí. el Pedrito también Oscar no sabía tocar abajo ahí uh -huh. madre que no os podéis hablar o qué conocéis de, de esa primera escena de, de Estella ¿no? Cuando empezaba todo lo que es el rock sí, radical vasco que pues, banda sabía o cómo Yo te puedo hablar de mi primer mi primera banda que he visto yo en directo ha sido Flitter en Ajá. el año 89 en Lizarra en la calle. ¿Y, y entonces ni siquiera estaba Ñaki Vasatel el ex cantante, cantaba Javi Urbano en, en inglés patatero que dice el que, que se lo inventaba. <risa> <risa> Y en, en aquella época pues había como cinco o seis bandas activas en Lizarra y había como mucha libertad y, y mucho, mucha vida en la calle y cualquier sábado a las 8 de la tarde estaban sacando los cacharros en la plaza del pueblo, se ponían a tocar sin pedir permiso y sin nada y bueno pues era era guay, ¿Cuál sería un poco el proceso ahora mismo? Eh, digamos ya tenéis ya sabes sabéis que hay 35 bandas, no más mencionado sí, hay más de 30 bandas, eh, se está grabando el disco ya desde febrero. Ajá. Ya tenemos ayer, por ejemplo, se grabó una canción en Alchasu, mañana se graba otra en Sextoa. Eh, tenemos ocho estudios de grabación al mismo tiempo repartidos por Euskalerria y y un calendario de grabaciones bastante apretado porque son muchas canciones. Y pero bueno, vamos a buen ritmo y pues tendremos ya grabadas 8 o 9 canciones de las 30 o 32 que que va a haber. Y pues de aquí a finales de junio esperamos grabar todas las que todas las que faltan. ¿sí? Uh -huh. Entre las canciones creo que va a haber dos nuevas de Flitter, ¿no? También. Sí, eh, va a haber, bueno, más nuevas va a haber una que fue una letra de Iñaki Basarte que, que él la tenía pero nunca se llegó a desarrollar la canción y debe ser pues una letra que va bastante bien con el, con el tema central del proyecto, ¿no? Del tema de, de la inmigración y de, con el tema social, ¿no? En definitiva, que, bueno, viene a ser un poco el, el tema de Flitter, ¿no? Que, que es prácticamente de lo que más hablan sus letras. Entonces, bueno, hay esa canción nueva eh, que está por desarrollar y luego hay eh, otra, que es una propuesta que yo le hice a Javi urbano que es el, el primer himno de Flitter que yo conocí. Eh, se llamaba Huela muerto, la canción. Y el estribillo decía, pues, en tu pueblo huele muerto, en tu pueblo huela muerto, ¿no? Era es una canción que permanece inédita porque estaba en las maquetas y nunca llegó a grabarse en ningún disco y pues a mí se me ocurrió que para titular el disco con Europa huele a muerto y hilar un poco el contenido del disco el contenido musical con el contenido de este de denuncia social y tal pues le propuse a Javier urbano que regrabara la canción que hiciese una versión moderna de esa misma canción y que en el estribillo alternase en tu pueblo huele a muerto y en Europa huele a muerto Y accedió así que Y luego aparte hay otras dos canciones Inéditas Una la hace Valentinos que es Cautividad Esa así se puede decir Y otra la hace eh, Los del Rayo que ya está grabada Que es Mira hacia atrás Son dos canciones también del año 89-90 que, que nunca se vieron plasmadas en un disco Y ahora se van a ver en, en forma de versión Pero bueno, a mí me hace mucha ilusión que lo previsto es que esté para noviembre, ¿eh? ¿no? Sí, octubre, noviembre pues... quisiéramos tenerlo ya publicado uh -huh. y en diciembre, el 1 de diciembre va a ser cuando se haga la presentación oficial en Estella con a través de un concierto en el cual eh, bueno, vamos a hacer la preventa de entradas desde dentro de un par o tres de semanas, pondremos ya avisaremos en redes y tal, pero bueno, pues pondremos a la venta en nuestra página web en europa huele a muerto.es la preventa de entrada más CD y ahí entonces, no, ahí no se sabrá la totalidad de bandas que tocarán? no o... no entonces vamos a sacarla de hecho va a ser un poco pues la típica estrategia no un poco comercial de, de, para poder autofinanciar la producción del disco en la medida que podamos eh, pues sacar a un precio muy bueno muy bueno pues se, se pretende sacar entrada más cd a 7 euros el primer precio y entrada más CD y camiseta eh, a 12 entonces esa sería la oferta de lanzamiento con las bandas que ya tenemos anunciadas que hay algunas potentes ¿no? pues como Marea, Voltaya, Los del Rayo Revolta Permanent Ost eh, Videbacarra, La Mala Pécora Untides, unos chicos de Galicia eh, neques con Garchot de multi Wil Brigade Valentinos Ayama y Vólvora en doble colaboración Bueno, pues con ese primer pack de bandas... pues De bandas que van a estar en el CD. Que van a estar, sí, sí. De esas que van a estar en el CD, algunas también estarán en el Festi, imaginamos. En el Festi van a estar invitadas todas, pero teniendo en cuenta que es prácticamente imposible reunir las y coordinar esas agendas y el tema técnico también es complicado, pues lo que se va a hacer es un concierto con dos bandas teloneras, que será una banda de Lizarra y otra de fuera, probablemente, participantes en el disco... Y Flitter, como cabeza de cartel. Pero todas ellas van a tocar el repertorio del disco entero. Ajá. Del disco de versiones. Entonces, vale, vale. estarán invitados todos los artistas que puedan acudir. Y habrá como un sube y baja. pues de A una canción igual se sube solo un cantante. A otra igual se sube la banda entera porque han podido venir. Eh, entonces, bueno, vale, va a ser un día bonito, la verdad. Una alegría para los técnicos. Vaya. Sí, sí. Lo, <risa> los técnicos van a disfrutar ese día como el que más. <risa> en principio no sé el sitio por, pero estamos trabajando en la ubicación eh, y en cuanto la tengamos ya atada eh basan en este ya todavía no podemos decir ese Por el sitio, porque el porque sitio es... tradicional de mítico de conciertos siempre ha sido la plaza de toros, ¿no? Sí, pero el 1 de diciembre <risa> <risa> a, a, a ver quién es el guapo que Digo porque sí, <risa> no sabemos cómo andas todos los conciertos, pero igual se os puede desbordar el tema o qué de aquí a diciembre. Ojalá. ojalá ¿Te, ¿no? te refieres a, a que haya Sí, no sé, respuesta. igual eh, bueno, vamos a hacer una cosa de andar por casa, ¿no? Eh. De pa' mil y resulta que hay que hacer pa' cinco mil, yo qué sé. Un es... mapa grande, ¿no? no o sea, a mí cada mi... banda llevamos a 15 A mí meter no, mil personas me parecería... Mucho, me, ¿no? De hecho, me pongo mil como, el, el, como el sería el objetivo exitazo por si acaso estamos buscando un sitio que quepan alguna más, a poder ser, pero vamos, meter mil personas me parecería mucho, un exitazo. ¿no? Sí, y sí. si ahorra mil personas... Saco, Porque ¿no? al final es que va a ser ahí se va a producir la venta del disco prácticamente es entrada más CD entonces te estás asegurando eh, y la idea es que ese día todo lo que se recauda ese día a través de la venta de entradas CDs Merchant que va a haber de camisetas y tal más las barras pues cubrir lo que son los gastos de equipo sonido y dietas de desplazamiento de los que vengan de fuera y tal pero no va a haber cachés de bandas no va a haber todo el mundo está por la labor y, y se va a pretender que ese día salga a, pues el, el, lo máximo posible para mandar a Melilla. Entonces, bueno ba que realizaron nuestros compañeros de Guskirratia ratia Chomin de Malas Pulgas y promotor del disco Chus de Mala Pécora y Unai de Vide Bacarran, ese repaso a lo que van a sacar en diciembre, lo que están preparando en Lizarra sobre el tributo a Flitter Europa Huela Muerto, vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. Recuerda que dentro de 7 días volvemos a estar contigo aquí en el 100.8 en Berriozari Ratia para compartir todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Ya sabes, cada jueves en riguroso directo, fin de semana, nueva cita en redifusión, en repetición. Hasta entonces... Hasta dentro de siete días, saludos, agur. Euskal Música también en internet. Búscanos, encuéntranos en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia.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 Riosar y Ratia en el 100.8 DFM.